Oh, gota musical que se separa de la inmortalidad y oye mi oído caer continuamente en el olvido de mi honda penumbra, oh gota clara una estrofilla de infantil dulzura solo en la fuente alguna vez oída me ejecuta en el alma la caída inmaterial de aquella gota pura. De un agua fresca como cisterna, mi pozo espiritual colma la gota. Y sin querer tengo una voz remota y a todas horas la mirada tierna. Oh, gota de agua dulce que te estancas en mi profundidad de cuyo hueco interminable sube un eco que es como un vuelo de palabras blancas. Oh, gota musical que me deparas el milagro ideal de tu caída cáeme siempre, siempre que mi vida vive en el canto de tus notas claras. La Gota de Agua, José Pedroni peinar. Yo no quiero que a mi niña cortina la vuelva. Yo no quiero que a mi niña no vayan a ser princesa. Con los zapatitos Quiero que a mi niña me la vayan a ser princesa Quiero que a mi niña me la vaya. Mi niña Me la vayan a ser Vamos a Iliapu desde el disco Con sentido y razones De la última producción De 2014, Mi Niña Golondrina De Gabriela Mistral Y Luis Galdámez, este momento Musical que eh, graficó Con sonidos El comienzo poético En donde compartíamos la poesía de José Pedroni, La Gota de Agua José Pedroni El destacado poético del día De hoy, un poeta argentino Que nació en Galvez, provincia de Santa Fe en el año 1899 y murió en Esperanza, provincia de Santa Fe, en 1968. Sencillo, humano, accesible por su claridad fraterna, religioso en la intimidad o en el hogar, compañero de la naturaleza, cantor primitivo, honesto, revelador de un vitalismo de su propio mundo cotidiano. José Pedroni, para empezar, este Raíces. Actualidad, humor, cultura, Raíces de mi Tierra, 23 años. raíces de mi tierra. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Ah, buen día, buen día. Qué lindo día, que está día. el sábado. Amaneció lindo, che, porque estaba para abrazar un cachitín más la almohada, no me digan que no, estaba sí, para abrazar un cachitín. La verdad no Yo pensé puede. que iba a cumplirse esos 14 grados, no sé, capaz que a las 6 de la mañana hizo 14 porque anunciaban eso de mínima, cuando escuché la temperatura cerca de las 8 y cuarto, había 18 ya. 18 grados, uno. No, pero es verdad, amaneció con 14. Ah, 14, 12. A las 7. A las 7 de la mañana, ah, mira cómo subió tan en una hora, tan sí. rápido. Claro. Bueno, estamos en este penúltimo programa del último Penúltimo año. ya. Penúltimo programa del año, que va a ser el raconto de este 2015, que la verdad que fue fue un año raro. Un año en donde las producciones musicales sí, por suerte, fueron muchas. Un año en donde la cultura ha tenido varios espacios nuevos. Eh, veníamos recordando antes del inicio la inauguración del Centro Cultural Kirchner. No, no me acuerdo por ahí algunas cosas, las encuentro como muy nuevas y pasaron a fines del año pasado, ¿no? Claro, eh, no. Yo recuerdo haber visitado mucho el Centro cultural kirchner en este año entonces se me ocurre que es una cosa de este año perdón si me confundo con las fechas tendría que cerciorarlo pero fue digamos un lugar emblemático en donde la cultura en todos sus lenguajes tuvo un lugar especial y es algo para celebrar este año no el centro cultural kirchner eh, no muchos espacios más no por suerte tampoco hubo una clausura muy grande de, de espacios Pero debemos destacar que hay determinados determinada cantidad de lugares para el folclore, para el rock y muy poco para el tango. Ayer lo estábamos hablando también en, otro, con, sí. en otro contexto que nos encontrábamos con un músico... Un ex músico de, de Rivero, de Cita que nos contaba que ahora se dedica al tango y que justamente precisaba datos sobre esto, que hay cuatro lugares para hacer tango en Buenos Aires. Entonces, claro, también tenemos que pensar que en, en materia cultural, desde hace muchos años, determinados géneros musicales deciden tener éxito, y digo deciden de manera irónica, eh, en el exterior. no este Ya ha pasado esto con Rudy Nini Flores, con Raúl Barbosa desde el Chamamé, ¿no? Sí. Eh, igual no, no no no vamos a ser los los, los víctimas, los víctimas. Eh, debemos decir que estamos terminando un año controvertido, me parece a mí que fue un año de muchos cambios, para bien y para mal. Hubo muchas muchas cosas distintas. Eh, por cierto, bueno, el nuevo gobierno que está está recién estrenadito, Con mucha macana ya, para ser muy tan nuevo, pero recién <risa> estrenadito. Bueno, justamente para hablar de esto, este vamos a, a, a analizarlo un poco junto al compañero periodista, Emanuel Herrera, en un rato más tarde vamos a comunicarnos con él para ver si podemos juntos rendirle cierto homenaje de fin de año a este momento político, económico que está transitando el país, para ver si podemos despedir el año con algunas conclusiones, para malo para bien, ¿eh? agárrense, agárrense, vamos a ver lo que nos dice Manuel, que es un periodista eh, casi especializado en los temas políticos, y bueno, aquí estamos nosotros para transitar hoy un raconto de las mejores producciones del 2015. Ustedes saben que este programa trata de abordar eh, los lanzamientos en materia folclórica de raíz, folclórica latinoamericana, que han pasado muchísimos artistas en la mesa de trabajo en este año, como cada año que estuvimos en la Tecno. Y que ya estamos cerrando un nuevo ciclo, que si Dios quiere... Volveremos con una temporada 24, allá por 2016, si Dios lo permite, eh, pero que haciendo un balance del programa de este año debemos decir que ha sido grandioso, grandioso el aporte de Nicolás Fontana en materia musical y cultural desde su pedagogía de su función didáctica y, y docente no tiene una capacidad muy grande para enseñarnos para transmitir, lo cual no debe ser nada fácil y ha dado ese ¿cómo decirlo? ese aportecito que, que lo digo así pero ha sido muy grande un aporte muy muy grande en el marco de lo que quería el Raíces de mi Tierra eh, recorrer los géneros musicales, los estilos, las especies, los los sonidos. Eh, y además darnos ese permiso, ese permiso osado de salir de la Argentina y a veces de cruzar fronteras para, junto a Nicolás Fontana, recorrer otros músicos de otros nombres, de otros géneros y algunos que, que estaban muy olvidados realmente. Bueno, muchas cosas pasan en este programa. decía si hay algo que tenemos que cebla, celebrar es otro... Otro eh, encuentro en algo que amamos junto con mis viejos, eh, los horcones de este programa, Lidia del Valle y, y Don Chigu, que bancan esta tarea todos los fines de semana, que están acá presentes, que son puntales, que desde su generación y desde su sapiencia, desde su eh, idiosincrasia campesina santiagenia, vienen al programa también a aportar lo suyo, desde su función que puedan o no sentir pequeñita, hacen mucho, hasta desde la cebada de mate se hace mucho en un programa, porque en tres horas hablando sin una cebadita de mate no sería lo mismo, trabajar la garganta terminaría mucho mucho más cansada. Todo eso me parece que hay que agradecer. También al haber conocido a Gustavo Hoffman, este año nos conocimos, ¿no? Sí, que, que, que fue difícil conocer a Karu, ¿no? Sí, eh seme todavía me sigue todavía me sigue peleando por la grilla la grilla del programa eh, estas cosas que hacen a la radio que es maravilloso eh, porque claro este todo el trabajo técnico el trabajo el trabajo sonoro estas cosas que ustedes no, no se enteran también son parte del trabajo de cada programa ¿no? y gustavohoffman que está que está en la técnica eh, nos ha nos ha sabido interpretar también, eh, que somos un programa que ya hace muchos años que está al aire, que tiene una estructura que fue cambiando con el tiempo, eh, que tiene, de los últimos años, tiene por lo menos los últimos ocho, ¿no? los últimos ocho acá en la Tecno, eh, que tratamos de crecer todos los sábados, que es un programa que en un momento se hacía de lunes a viernes, que después se hizo tres veces por semana aquí en esta misma radio, y que aún saliendo una vez por semana ha precisado de muchísima producción. Y bueno, muchas cosas han pasado, muchos cambios también que hubo, y desde lo personal también han hecho que se delegue mucha más responsabilidad en la producción. Eh, agradecer inmensamente la colaboración de los agentes de prensa, que son ellos que que siempre te mandan un correo electrónico con una gacetilla, que son los que te dicen caru ¿podemos hacer una nota con fulano, con mengano? ¿Qué te parece? ¿Hacemos una telefónica porque está viajando? ¿Podemos llevarlos al piso y hacer algo en vivo? Y lo lindo es que los músicos después que se fueron de este programa salieron agradecidos siempre. Y para nosotros es un placer, porque que vengan y que digan, che, qué lindo clima que hay en este programa, eh, qué ricos mates, qué, qué, qué, qué, qué grosos que son tus viejos. Esas son las frases que que a mí me vienen a la mente ahora Caru, eh, qué lindo programa Qué linda que fue la nota, eh, qué interesante Por fin, buenas preguntas Algunos dicen eso eh, Son esos esas conclusiones que uno va sacando Cuando hace un cierto balance eh, Sí es un programa Que no recibe absolutamente Una moneda Es un programa que si hay algo que tienes Que no trabaja por el dinero No tenemos ningún aporte Económico, pero ninguno eh, Ni empresarial ni político. Por eso la libertad que tenemos de que se prenda la luz del aire y somos nosotros, es lo que hay. Eh, lo que sí debemos agradecer, que no es poco, es la producción literaria que nos brinda la editora Patria Grande, la cooperativa de trabajo Editora Patria Grande, que nos acompaña desde ya hace unos años, y siempre que tienen novedades en sus lanzamientos, literarios, nos está acercando material. Gracias a ellos hemos tenido mucho de Hamlet Lima Quintana, mucho de Elian Abdala, mucho de Atahualpa Yupanqui, mucho de Ernesto Cardenal, esas producciones maravillosas literarias que tiene la, la, la productora Patria Grande, la editora Patria Grande y gracias a Sergio Abasolo, un amigo, y a todo su equipo de trabajo que son chicos maravillosos. Bueno, más o menos aquí hemos redondeado lo que somos, lo que estamos siendo en este raconto de fin de año. Tenemos muchos muchos saludos también para transmitir a los oyentes que además del Facebook estamos en Twitter. Eh, a veces me escriben cositas lindas o me gustean en el muro personal de Karina Maldonado, pero el programa también tiene su, su Facebook que es eh, eh, Raíces de Mi Tierra 2, es un grupo, no es una página pero se pueden este sumar y el, en el Twitter, arroba raíces en la Así que bueno, aquí estamos, aquí estamos en este 19 de diciembre ya. Eh, ah, algo muy importante, muy importante, que es la posibilidad de que este año nos retransmitieron por voluntad propia de los directores de las radios. Eh, fue en el caso de Santa Fe, eh... El caso de, de Juliana Torresi, si no me equivoco, fue el, uno de los primeros, el primerito que quiso este retransmitir este programa y lo hizo a través de su emisora, allá en Gaboto, eh, se sumó también Javier Zárate desde desde en, Entre Ríos, Entre Ríos eh, Paraná, ¿no? Sí. Eh, en su radio, que ahora Don Gigo las va a nombrar, y después Gustavo Rizzi en diferido con, eh, con, con su radio aquí en Palermo, son tres emisoras que retransmiten este programa, ya sea en vivo o en diferido, que, que ya el solo hecho de haberlo escuchado, de que les haya gustado, que lo haya elegido para su programación, ya para nosotros significa muchísimo, ¿verdad? Bueno, muy bien, muy palabras, Karina, has explicado todo lo que, parte que teníamos que decir, bueno, me sacaste las palabras no, y yo soy el maldonado. La, usted <risas> tiene las suyas, por buen favor. Buen día, Argentina, buen día, buen día. Y bueno, estamos en el penúltimo escucharon o no, lo que decía Karina para, para todos ustedes. El sábado próximo estaremos aquí nuevamente y haciendo el final del año 2015. Un año muy importante. Muchas gracias a la Tecno, a sus directivos, a todos por permitirnos, eh, con humildes palabras, que estemos saliendo al aire. Es muy lindo y que nos retransmitan encima más agradecidos <risa> todavía, porque como decía cari es todo muy importante, por eso yo aprovecho para saludar en este penúltimo programa atentos amigos <risa> Eh, triplewwfolclorica.com.ar Sí, señor. 107.9 FM retransmite Raíces de mi tierra en Entre Ríos. Saludo a los Panzaverde. Buen verde. día, buen día, amigo <risa> Javier Zárate. Buen día, Javi. Claro, saludamos a todos. También a Vanguard FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. ¡Buen día! ¡Buen día, buen día, amigo Juliana Torresi! Y también aprovechamos para saludar que a, a últimos tiempos también nos retransmite Triple W, la posta radio ORG. ¡Buen día, amigo ¡Buen día! Gustavo Rixi! Gustavo, querido, un colega, ¿eh? ¡Claro! Toda esta gente y todos los que eh, sintonizan a la distancia... Eh, Por intermedio de este aparatito lindo que nos desparrama en todo el país y le estamos dando las gracias, por supuesto. Y a los que se comunican por teléfono también. Ah, que esa, a veces, esa parte le toca a Doña Lidia. Claro. Sí. Todas esas cosas es muy importante, así que, bueno, qué valido. Va ¿Eh? Vamos a pasarle el micrófono. Va, el micrófono ya lo tiene ella, está preparadita ahí. este Lidia del Valle Gómez. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Buenos, Buenos días. días para todos los oyentes es Acá estoy yo Y ahí vamos a, a invitarlos a participar a los que tengan ganas A través de las vías telefónicas, ¿no? Claro que sí Ahora les paso los números Son tres Muy, Muy bien, bien. 4227 0037 Atenti, ¿eh? 4207 5264 ¿Falta uno? Y Ajá. el otro es 4353 2745 Lindo Bueno, bueno, si y... quieren escuchar por la página Seguro, la politana, están, eh, seguro están ahí fmlatecno.com.ar La Tecno, que también ¿no? eh, celebrando su nuevo año allá por julio del 2015 eh, también hizo un lanzamiento de imagen diferente, con un logotipo diferente así que también lo estuvimos compartiendo. Cosas que han pasado en este 2015 y si hablamos de música que, que es lo que nos compete en este momento, es también un disco que se llama Nuestro Mensaje. El disco de estos muchachos que vinieron a visitarnos, que nos contaban que son de comunidad mapuche, son hermanos, eh, tienen esa, esa idiosincrasia y esa manera de decir y de mirar el mundo. Yo siempre digo que las comunidades distintas a las urbes, lo que tienen es otra visión de mundo. Y nosotros que podemos codearlos y podemos abrazarlos, mirarlos a los ojos, escucharlos con atención, además de que tuvimos la fortuna de verlos en vivo en la trastienda hace muy poco tiempo, los podemos conocer, disfrutar, aprender, cuestionar, los podemos eh, eh, podemos coincidir. Ellos son Pablo y Marino Orosa Coliqueo. Vamos a presentar entonces una de las producciones desde 2015. Nuestro mensaje, el disco de Che Joven. que no na na la igne ni na na nei nei senat na Antiguos hermanos Herederos de la luna Entonces canta Mi lengua con luz eterna Que alumbra Soy dueño del tiempo, porque soy dueño del tiempo. Soy mocoví sangre pura mi reino es la tormentería entre los montes perdura, porque soy dueño del tiempo, soy mocoví sangre pura. Sabuelos, agarran la abuelo, agarra una pipa y llámanlo nieto, la cola el tiempo débil. Se amanece para contar todo de Atraves. Es decir, queda, queda la cabeza a nieto, ya requiere. Manos que amasan la tierra haciendo el pan de la vida. El alimento sagrado resucitando mis días. Manos que amasan la tierra haciendo el pan de la vida. A la luz del ser Sueño del tiempo, soy Moko sangre pura, mi reino es la toldería entre los montes perdura, porque soy dueño del tiempo, soy Moko sangre pura. Digo sí. que raíces de mi tierra bien latinoamericano de los discos producción de este 2015 fue este maravilloso trabajo de Che Joven Eh, Pablo y Marino Coliqueo, nuestro mensaje. Y de allí escuchamos también la producción de Marisa Orosa, primero con Dueño del Tiempo, el tema de Brandani Calver, y después, recién, un tema que es uno de los que más me gusta, grafica verdaderamente el objetivo de transmisión, de mensaje de Che Joven, que es el tema Identidad, de Pablo Orosa Coliqueo. Che Joven.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 Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Sini, Carlos Joaquín Durán, Dora Janoni, entre otros. keluro do que tala Correo electrónico edpatria@infovía.com.ar www.editorapatriagrande.com Avenida Rivadavia 6369, Flores. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Raíces de mi tierra por FM La Tecno 88.3 Radio Trinchera Raíces de mi tierra por FM La Tecno 88.3 Radio Trinchera Otro de los discos producción novita de este año es el de Flor Fernández y Samir ay, Petrocelli. Waku el folclórica electrónica. ¿Quieres ayudarme olvidar la muerte del angelito? Mi guaguita Ay, ay, ay, ayita ay, ay, Pobre, pobre, mi guaguita Ay, ay, ay, ay, ay, ayita Suelta el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar La muerte del angelito Me la chiquitito Sin un pecado solito Dios lo ha llevado, será de verlo bonito Hasta el cacuy del silencio dolido huyó de la rama Cuando las cajas del alma por el camino sonaba Ay, ay, ay, ay, ay, ay suelta el violín su llantito Fins demà! Países de mi tierra, un programa de folclore distinto. ella la que canta es flor fernández en esa producción de, de lo electrónico de, de estos aparatos que conocen los músicos que hacen este tipo de de sonidos está samir petrocelli y su compañero waku es la propuesta de flor folclórica electrónica. Venimos de escuchar Cuando muere el angelito de Inchausti y Ferreira y recién viene clareando su versión de waku de Atahualpa Yupanqui. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales, raíces de mi tierra, trincherita. Sábados de 10 a 13. Trincherita, Raíces de tierra. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra presenta por segundo Fermín Maldonado Nostalgias de Santiago Ay, vida lita Muchas gracias, amigo neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa como siempre mi pago. Estaba con mi mamá, con mi tata mirando las tranqueras del cerco tempranito, muchas veces me tocó estar espiando, como decíamos nosotros los chicos, las tranqueras del corral donde algún cabrito se balanzaba por salir o llamaba no solamente a su madre, la llamaba a mi mamá para que vaya a hacerlo mamar, eso animalitos que se quedan sin madre a veces son como los chicos y parece que entendían y empezaba a avalar en el corral y mi mamá ya sabía que lo estaba llamando a ella y enseguidita se iba para darle eh, una teta de, de alguna cabra una oveja que era más gorda y podía mantener a su hijo más al otro que no tenía madre. Y bueno, para estos tiempos, justamente, el mes de diciembre, para mí es el mes del amor. Después, a lo mejor, en la despedida les voy a decir por qué. Así que si pueden sintonizar el sábado que viene, se van a enterar un poquito más. Porque estamos llegando a fin de un año más que de chico yo me acuerdo quería yo y todos mis hermanitos y todos los chicos queríamos de que pase este año porque todos queríamos ir creciendo, creciendo y no pasaba, parecía un año, parecía que tenía dos. En cambio ahora, ¿te acordás? Hace unos días nomás estuvimos festejando la Navidad y ahora ya falta dos, tres días nomás para festejar de vuelta. ¿Cómo corren los años? Eso a veces hablando uno eh, con, eh, no acaba de creer, porque los años pasan cuando uno quiere ahora que estamos grandes, no queremos que pase tan rápido, parece que viene corriendo. Y cosas así, ¿no? Y nosotros cuando éramos chicos me acuerdo andábamos atrás de mi mamá porque ella decía está llegando fin de año, por ejemplo, la Nochebuena eh nos decían es Nochebuena, pero no se festejaba porque yo donde tuve la suerte de nacer no había luz ni agua corriente y Y bueno, de noche no se podía hacer nada, había que estar con el farolito ese aquerosén, se acuerda que alumbraba eh, como dos metros de distancia, y después más vales hacía con con esa leña que era ardedora, se hacía un fuego grande para... ...a veces para terminar de tomar mate... ...porque era costumbre... ...como aquí en la trincherita... ...acostumbramos a tomar mate... ...todos los sábados... ...eso se acostumbraba... ...yo me acuerdo hace un... ...le estoy hablando de unos cuantos añitos atrás... ...para que usted vaya sacando cuentas ¿no? ...y si sí, tuve la suerte de... ...de pasar... ...un, un tiempo... ...en la vida... ...un tiempo... ...muy lindo... ...porque yo me acuerdo... ...hoy no vamos a hacer nada... ...decía mi mamá... ...cuando hablaban con mi tata... ...no, no nos decía los chicos... ...mañana es... ...navidad es 25... ...y después la semana que viene... ...ya viene otro año más... ...año nuevo... ...entonces la que preparaba cositas... ...era tiempos de cosecha... ...justamente para diciembre... ...había de todo... ...melón, sandía... Y mi mamá le decía a mi tata, traeme un poco de pasas de uva, que el pan dulce lo voy a hacer yo nomás. Y qué lindo que era cuando ella decía, vamos a comer pan dulce, porque los chicos no entendíamos bien ni que era el pan dulce porque acostumbraba a comer tortilla bajo el rescoldo a la parrilla y cuando hacía tortilla en lata o al horno ya era como una fiestita que pasábamos nosotros, mire qué humildad que teníamos los chicos, ¿no? del campo. No éramos pretenciosos a otras cosas, nada. Ahora en cambio aquí hablan de ...cuántas cosas ponen en la mesa... ...que yo que soy grande... ...a veces ni cuenta me doy lo que ponen... ...porque no me llama mucho la atención... ...porque a mí me gusta más... ...la tortilla bajo el rescoldo... ...y la tortilla a la parrilla... ...y bueno mi mamá hacía el pan dulce... ...con pasas de uva... ...a lo mejor le ponía un poco más de azúcar... ...que costaba tanto comprar antes ¿no? pero gastaba el azúcar, le ponía lo mejor jugo de melón. De melón, le digo, ¿usted se acuerda de esos melones dulces? no A lo mejor picaba un poquito eso y lo mezclaba con la harina y, y un poco de levadura, decía, para que levante el pan. Y era cierto, lo hacía así. Bajito al pan lo dejaba dice vamos a dejar un rato, ella sabía el tiempo, mi mamá todas esas cosas sabía y dejaba el pan y cuando levantaba un poco lo ponía a un horno de barro que mi tata siempre tenía bien preparado para para festejar acontecimientos, no, no se olvidaba de los cumpleaños de los chiquitos, imagínese usted cuando era mi cumpleaños, me acuerdo, y hacían empanadas. Qué fiesta era para nosotros, los chicos, comer una empanada. Y la primera, seguro que le tocaba al que cumplía años, a mí también me tocó. Y mantengo todas esas cosas en mi mente, me quedaron grabadas para que yo siga comentando ...y pensando en mi vida de chico y lo lindo que era... ...lo lindo, eso es lo principal... ...cada vez que estoy pensando en mi pago... ...como digo siempre, quien no quiere volver a ser niño de vuelta, no? Por eso a veces uno lucha y lucha y los años te van apretando... ...y no hay que hacerle caso porque tenés que pensar... Eh, en, ese, ...en esos tiempos y eso es lo que te mantiene más fuerte porque los años que van llegando no hay que darle bolilla... ...como digo yo no hay que hacerle caso para mantenerse bien hay que pensar cuando eras chico en la forma que te criaste... y si, ...si tienes la suerte de acordarte como yo de todas las travesuritas mejor todavía...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 para este aire de Vidala que cantaba Sur Adentro desde otra producción de este 2015. El álbum se llama Viajeros, un beso muy grande para María Valeria Palermo, para Pablo Rosselló. Hace tanto que no nos vemos, chicos. Y por aquí, en el grupo de Facebook, agradecen. Gracias, Caru, dicen, porque estamos anunciando que Sur Adentro es parte de esta producción del sábado. Lejos, el aire de Vidala de Rolando Chivo Valladares para cerrar el momento dulce de la trincherita. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Ay carnaval de mi vida y maripanqui Raíces de mi tierra, palabras para escuchar En lo mejor de mi vida, saquear Radio para entender Hay vidalita y oaxachi aquí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 bien